Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios, la Biblia, en el Antiguo Testamento. Les invito a que me acompañen a leer Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Comenzando en el versículo primero. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo será cuadrado y su altura de dos codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso rito perpetuo delante de Jehová, Por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará a Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él, por vuestras generaciones será muy santo a Jehová. Habló también Jehová a Moisés diciendo, Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio c i c l o conforme al c i c l o del santuario. El c i c l o es de veinte jeras. La mitad de un c i c l o será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de veinte años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio c i c l o cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Habló más Jehová a Moisés diciendo: Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en Elia agua. Y de Elia se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés diciendo, Tomarás especias finas, de mirra excelente quinientos c i c l o s y de canela aromática la mitad esto es doscientos cincuenta de cálamo aromático doscientos cincuenta de casia quinientos según el c i c l o del santuario y de aceite de olivas un hin y harás de helio el aceite de la santa unción superior ungüento según el arte del perfumador Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas, Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado ni haréis unción. Otro semejante conforme a su composición santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: Toma especias aromáticas, estacte, y uña aromática, Y g á l v a n o aromático, e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa consagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo.